Auditorios, aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad Alternativa, aquí en la radio Puente Alco. Todavía no se va el invierno, bueno, ya las temperaturas no son demasiado frías, pero de todas maneras estamos el... con cara de invierno, pero el clima es así y, bueno y, y cada día se hace más, más impredecible. Gracias. La alegría es descrita en los textos sagrados de todas las religiones como una virtud. Que de ella fluyen todas las demás virtudes. Cualquiera que sea nuestra suerte en la vida, debemos estar alegre con ella. En este concepto se escucha, la verdad que no es obvia para todos. Ser felices y alegres nos pone en armonía con las leyes divinas, y por lo tanto nos asegura que... Realmente que todas nuestras necesidades sean satisfechas. Esto es muy importante. Aún así, nuestro karma es muy pesado. Si en medio del fracaso, la pérdida y la desilusión decidimos ser alegres, nuestras necesidades serán satisfechas. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 24 al 34, en su parte final dice, Busquen el reino y la justicia de Dios primero, y todas las demás cosas les serán dadas por añadidura. Así que no se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá su propio afán. Cada día tiene sus propias preocupaciones. Así pues, cuando los humanos estamos satisfechos con lo que el cielo nos concede, vivimos contentos, y esto nunca es una virtud pasiva. Supone, en todas las circunstancias, una actitud enérgica y alegre, ser feliz vivir con alegría es un acto de fe en lo divino no es un estado emocional ya que vivir en realidad solo es posible en karma y armonía interior es decir tengo una bonita casa, una buena esposa hijos maravillosos tengo un trabajo, soy feliz y alegre es no entender el punto la plenitud puramente externa es solo una condición pero la verdadera alegría no depende de ninguna condición externa. Depende solamente de la paz que tengamos en el corazón. Una gente de la CIA confiesa en su hecho de Y vive no morirá en el año 2004. Noticia que salió, eh, que me pareció interesante. En los últimos meses de su vida, el ex agente de la CIA, Joseph Spencer, reunió a su familia y les dijo que tenía muchos secretos que necesitaba compartir con el mundo en forma de confesión en su lecho de muerte. Nosotros hemos conversado muchas veces de que las personas siempre... en en su cuando están próximas a morir cuando cuando sienten que van a morir eh, por alguna razón eh, siente la necesidad de sacar a la luz cosas que tienen guardadas como una forma de, de, de irse eh, limpios de irse eh, también siente la necesidad de, de reconciliarse con, con familiares con hijos qué sé yo Eso ustedes lo tienen que haber visto muchas veces, porque en el momento de la muerte, eh, poco a poco, la conciencia superior nos ha dado. Y de manera nos da la oportunidad de arrepentirnos, de enmendar el rumbo. Aunque sea en los últimos días o en las últimas horas de nuestro ...de nuestra encarnación aquí en este mundo. Entonces, en los últimos meses de su vida, el ex agente de la CIA decía... bueno ...en ese momento muchos lo descartaron como un teórico de la conspiración... ...que vendía teorías inverosímiles... ...sobre sociedades secretas y sus planes para la humanidad. Eh, es lo más fácil, digamos, cuando dicen cosas que molestan a mucha gente... ...eso es un teórico de la conspiración o es es fácil, digamos para que la gente no crea pero en 2023 su confesión en el lecho de muerte está ganando atención porque todo lo que predijo está sucediendo mientras hablamos como un reloj, una predicción escalofriante tras otra el ex agente de la CIA predijo algunas cosas claves, incluida la epidemia de pedofilia y tráfico de niños la obsesión de la elite de la, con la despoblación los chaintrails la revelación de extraterrestres y lo que describió como un virus de gripe modificado que la elite psicópata desataría sobre la humanidad pronto. Algo de eso suena familiar, pero sus predicciones no se detienen ahí. si sí, Son sus predicciones para el año 2024 las que sorprenden a quienes conocen su trabajo. Spencer comenzó describiendo el proceso mediante el cual fue reclutado y convertido en supersoldado de la CIA ...con el mandato de matar y olvidar... Sí. ...¿no les suena eso... ...mis queridos auditores... Eh, ...quienes han visto las películas de... ...de Jason Bourne... Eh, ...que justamente es un agente... ...de la CIA... ...que... ...era una máquina de matar... ...y que... ...él no se acordaba después... ...no sabía ni siquiera, ni siquiera quién era... ...esa metodología... ...es la que se está hablando acá... ...que es una metodología que usa siempre la CIA... ...el NIS Mundial lleva décadas planeando... ...desatar el engaño climático y despoblar el mundo... <risa> ...mucho antes de que la mayoría de la gente tuviera... ...la idea de la agenda... ...Spencer y sus colegas eran soldados de infantería... ...en la guerra contra la humanidad... ...según Spence... Spencer, perdón, la elite tiene planeado un gran evento para el 2024 que alterará el curso del futuro de la humanidad, la creación de un gobierno mundial único y un nuevo orden mundial. Y si usted ha estado al tanto de la propaganda transmitida recientemente por los principales medios de comunicación, se dará cuenta de que las élites ya han comenzado a sentar las vances para este gran engaño. Hombres y mujeres valientes como Joseph Spencer se han presentado y expuesto a la agenda internacional, de la élite durante décadas ¿te unirás a estos valientes que dicen la verdad en la lucha por liber la libertad? ¿o te encogerás de te encogerás de miedo y te someterás a las demandas de la élite global? pregunta el artículo la decisión es tuya pero hagas lo que hagas no subestimes las consecuencias de tus decisiones quizás esos fueron los planes de hace mucho tiempo pero lo cierto es que en la actualidad del mundo polarizado ofrece pocos visos de poder constituir un gobierno mundial único claro efectivamente porque como están como tal está el, el tema de la guerra hay hay tres grandes ejes de poder cierto que ustedes eh, los conocen perfectamente Estados Unidos por un lado que representa occidente Estados Unidos lo pongo porque Europa no existe eh, como opinión como peso específico y... y Rusia y China y mientras hayan esos tres ejes de poder es difícil que se construya un nuevo orden mundial salvo que quede una debacle tan grande que se den las condiciones justamente para reconstruir un mundo con un líder único mundial Eso significa la destrucción de los otros ejes de poder, ¿no es cierto?, como es obvio. Y eso va a pasar pronto, eh, probablemente después del, de lo que hemos llamado y conocido como el gran aviso, que es la intervención divina, que vendrá pronto, muy pronto. La inteligencia artificial es el final de la historia humana, dice un historiador. La declaración fue hecha por Yuval Noah Harari, un historiador, escritor y profesor israelí que es conocido por su trabajo en el campo de la divulgación científica. La inteligencia artificial es el final de la historia humana, no el final de la historia, sino el final de la historia dominada por el humano, dijo el profesor en respuesta a los vertiginosos avances que se esperan de esta tecnología emergente en los próximos años. La historia continuará, pero con alguien más en control. Para explicar esto, posteriormente recurrió a una interesante analogía. Tiendo más a pensar en términos de una invasión extraterrestre, como una flota de naves espaciales provenientes del planeta Zircon, como quieras llamarlo, con seres altamente inteligentes que estarán aquí en 5 años y conquistarán el planeta. Tal vez si eso sea bueno, con su inteligencia podrían resolver problemas como el cáncer o el cambio climático, pero no estamos seguros. Esto es lo que estamos enfrentando, a excepción de que los alienígenas no están viniendo en naves espaciales del planeta Zircon, sino del laboratorio, añadió. Para evitar que la inteligencia artificial nos quite el control, Arari propone crear instituciones nuevas y confiables que las regulen de manera estricta ya que por el momento solo las compañías detrás de esta tecnología saben realmente lo que está sucediendo, y no los gobiernos. Al igual que se reguló la falsificación de dinero para evitar un caos financiero, se debe regular la falsificación humana por parte de la inteligencia artificial, concluyó. Interesante, me pareció, por eso lo, que lo menciono. Vamos a compartirles un audio que está eh, en relación a las cosas que hemos estado siempre conversando con ustedes, que creo que es interesante. En cada ciclo de astrofes de 12.000 años, se produce un desplazamiento de los polos magnéticos de la Tierra que estamos observando ahora. Desplazamiento de polos de hace 12.000 años, se denomina Excursión de Gotemburgo. De hace 24.000 años, Tomongo. Hace 36.000 años, Plan Mono. Hace 48.000 años, La, 48 la Champ, y así sucesivamente. En ciclos pasados, el campo magnético también se debilitó. Por ejemplo, según la investigación paleomagnética y la dendrocronología, Durante el evento de la SHAM, la magnetosfera del planeta se redujo a unas 3,8 veces el radio de la Tierra. Una hipótesis firma que la extinción de los neandertales se produjo debido al aumento de las radiaciones ultravioletas. El debilitamiento del campo magnético permitió un mayor flujo de radiación hacia la superficie terrestre. Según el modelo de los científicos, en aquella época se observaron auroras, incluso cerca del ecuador. Estos cambios del campo magnético ya están cobrando fuerza ahora. Podría pensarse que no es un parámetro muy importante, ya que no puedes sentirlo por ti mismo. Pero de hecho, se trata de un fenómeno catastrófico que amenaza toda la vida en el planeta. Veamos los cambios del campo magnético en el ciclo actual de 12.000 años. ¿Qué anomalías en el planeta causan y qué amenazas significa esto para nosotros nuevamente? En 1995, como resultado de los cambios en el campo magnético y el núcleo de la Tierra, el polo magnético norte, que anteriormente se movía a una velocidad de unas 10 millas al año, se aceleró drásticamente tres veces y media. Esto se debe al calentamiento del núcleo externo, y a la aceleración del flujo de hierro fundido en su interior. Hoy en día, la anomalía magnética del Atlántico Sur, está creciendo debido al debilitamiento del campo magnético. En el último siglo la intensidad del campo magnético de la Tierra, ha disminuido en más de un 10%. Esto significa que un flujo más potente de radiación cósmica, como la ultravioleta, los rayos X gamma y sus derivados nos amenazan de forma directa esto también significa que un flujo aún mayor del impacto cósmico externo está penetrando hacia el núcleo hay otra señal de los cambios en el campo magnético de la tierra que indica la desestabilización del núcleo y probablemente sea inesperada para muchos de ustedes se trata de las auroras atípicas Probablemente se haya dado cuenta de que en este año 2023 en particular, las auroras fueron numerosas y anormalmente brillantes y frecuentes en diversos lugares típicos del planeta La gente ha compartido numerosas fotos y videos en las redes sociales admirando este fenómeno Sin embargo, por desgracia, no hay nada que admirar Y ahora explicaremos por qué Empecemos definiendo brevemente qué es una aurora. Una aurora es la interacción del viento solar con el campo magnético de la Tierra y la atmósfera. En términos sencillos, las partículas del viento solar interactúan con el oxígeno y el nitrógeno, siendo que emitan una luz que observamos como aurora. Dependiendo de la profundidad a la que las partículas cargadas puedan penetrar en la atmósfera y de la energía que posean, observaremos auroras de diferentes colores. Cada altitud tiene su propio color que viene determinado por la composición y la densidad de la atmósfera. En la Tierra solemos ver auroras verdes, principalmente en los polos las auroras verdes se producen a una altura de entre 60 y 130 kilómetros sobre la tierra entonces las partículas del viento solar con una energía media interactúan con el oxígeno atómico sin embargo las auroras también pueden ser arrojas se produce debido a la interacción de partículas del viento solar de alta energía con el oxígeno atómico Suele aparecer a alturas superiores a 130 millas Porque el campo magnético impide que esas partículas de alta energía Penetren por debajo de esa altitud Las auroras rojas eran muy raras Solo se producían durante las tormentas magnéticas intensas Ahora, observamos una anomalía extremadamente alarmante no solo las auroras rojas son cada vez más frecuentes, sino que ya se han observado a una altitud inferior a 55 millas. ¿Qué significa esto? En primer lugar, esto significa que el campo magnético se está debilitando, y esas partículas activas de alta energía del viento solar, que se suponía iban a ser reflejadas por el campo magnético, ...están penetrando libremente de forma más profunda en la atmósfera... ...y empezando a interactuar con el oxígeno atómico más cerca de la Tierra. Es importante tener en cuenta que hay una penetración de partículas más grandes... ...y más cargadas que actúan de forma más destructiva. El hecho de que las auroras rojas se produzcan en capas bajas de la atmósfera... ...significa que ya no hay protección por encima... Esto me pareció muy interesante este audio, porque habla de del debilitamiento del campo magnético de la Tierra, que va a significar que lo que las eyecciones de masa coronal del Sol van a hacer tremendo daño. Eh, hay proyectadas grandes tormentas solares para, para el planeta. ...probablemente el próximo año... ...entonces... Eh, ...las auroras boreales son muy bonitas pero... ...son un mal síntoma de lo que estamos viviendo... ...y son cosas que producen justamente... ...lo que llamamos el cambio climático... ...no son las emisiones de CO2 lo que produce el cambio climático... ...que nos quieren vender... ...como una... ...como la causa principal del... ...de los cambios climáticos... La gente ve tremendas catástrofes, terremotos y cosas, y, y, y, y no toma conciencia de lo, las erupciones volcánicas. Hoy día, por ejemplo, empez, empezó en, en en la zona de Villarrica y eh, alerta naranja por el volcán Villarrica. Se, se aproxima una, una erupción del volcán Villarrica probablemente. Y así van a ir eh, reventando muchos volcanes, incluso algunos que tan aparentemente dormido. Porque lo que pasa en el en el centro de la Tierra justamente era lo que decía el, el audio. Eh, el debilitamiento del campo magnético hace que el sol afecte el centro de la Tierra. Que es una es una reacción, ¿Es una reacción que tiene una explicación científica pero que tiene relación con la justicia divina estos ciclos de 12.000 años son parte de la justicia divina y son parte del ciclo evolutivo del planeta de las civilizaciones y del cosmos nosotros las civilizaciones no estamos no somos alejados del planeta, somos parte del planeta eso es lo que no hemos entendido entonces eh, esa distancia que hay entre el planeta y los seres y, lo, y los seres que la habitan es lo que produce todo esto aunque ustedes no lo crean eh, si el planeta viviera en armonía la intervención divina puede hacer que estos ciclos sean llevaderos y de alguna manera eh, no produzcan grandes chambres pero cuando las civilizaciones como nosotros son abiertamente destructivas y van en desarmonía con el planeta somos un virus para el planeta y el planeta actúa como actúa un ser humano con un virus eh, produce fiebre y, y, y, y finalmente destruye al virus con sus anticuerpos naturales eso es lo mismo que va a pasar con el planeta tierra bueno un artículo científico revela la relación entre el 5G y el óxido de grafeno inyectado en el cuerpo. Esta noticia es del día 18 de septiembre. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Dirán ustedes. Como que ya pasó la pandemia, dirán. Porque están en las vacunas que están poniendo, que están haciendo obligatoria a los al, a este país y a, y a todos los países que son supuestas influencias, ahora ya son descarados y tienen todas óxido de grafeno antes las vacu las vacunas de COVID que traían óxido de grafeno eran las Pfizer y las Moderna y ninguna otra digamos y, y ahora todas estas vacunas que están obligando a la gente en forma irracional que se pongan vienen con óxido de grafeno porque es la agenda del mal que viene en todos los países. El resumen del estudio revela cómo un teléfono celular puede emitir señales para activar una corriente de bajo voltaje que interactúa con las moléculas de oxiografenis, provocando una entrega eficiente de cargas útiles de fármacos. Este estudio tiene como objetivo determinar la liberación del fármaco dual aspirina y doxorubicina, controlado por bajo voltaje desde la superficie de la superficie, por el óxido de grafeno. Aquí hemos demostrado cómo controlar la tasa de liberación de fármacos de forma remota con un práctico teléfono móvil, sin liberación pasiva en el tiempo de la inactividad. Las señales 5G pueden usarse para que el óxido de grafeno libere cargas útiles dentro del cuerpo humano. Al conectar los puntos de todo esto, las señales 5G se pueden usar para generar bajo voltaje dentro del cuerpo humano, lo que hace que las moléculas de óxido de grafeno liberen cargas útiles predeterminadas dentro del cuerpo. En otras palabras, una señal de transmisión 5G en la frecuencia adecuada podría hacer que instantáneamente las moléculas de óxido de grafeno liberen las cargas útiles en los cuerpos de quienes fueron previamente inoculados con esas cargas útiles. Esto sucederá simultáneamente en toda la población que se encuentra dentro del alcance de las frecuencias de transmisión que generan el voltaje necesario en el cuerpo. Si las cargas útiles fueran nanopartículas similares a virus, su entrega podría provocar que una gran parte de la población pareciera repentinamente infectada con un virus pandémico que se está propagando a una velocidad inimaginable. ¿Se dan cuenta lo que estoy diciendo? Por favor, queridos auditores. En otras palabras, esta tecnología podría usarse como un interruptor de apagado para terminar con cualquier porción de población que haya sido previamente inoculada con oxigorafeno portador de carga útil. Se ha demostrado por ejemplo que la tinta negra impresa en cápsulas farmacéuticas en las cápsulas estas estas cápsulas blandas que se venden en las farmacias es magnética y puede contener óxido de grafeno o sea ya la, la farmacia la, la industria farmacéutica se tiró con todo contra la contra la contra la despoblación la pregunta es si utiliza el grafeno en la tinta impresa en la lateral de los medicamentos recetados. No lo sabemos con certeza, pero el hecho es que esta tinta sea claramente magnética, es alarmante. El óxido de grafeno también puede transmitir señales de gigahercios a receptores cercanos. Además, bajo ciertas aplicaciones exóticas de materiales de óxido de grafeno, Aquellos cu cuerpos son activados por la transmisión de torres de telefonía celular. ¿Escucharon? Torres de telefonía celular, más exactamente las torres WEN, podrían funcionar como repetidores electromagnéticos debido a la capacidad del óxido de grafeno para funcionar como transmisores. ¿Qué le parece? Confirmamos que el óxido de grafeno... Una estructura de carbono bidimensional a nivel de nanoescala puede ser un fuerte candidato para un interconector de alta eficiencia. En el rango de radiofrecuencia, en este artículo investigamos la característica de alta frecuencia del óxido de grafeno en el rango de 0,5 a 40 GHz. Este resultado confirma que el óxido de grafeno tiene un alto potencial para transmitir señales. En consecuencia, podemos concluir que el oxigrafeno puede transportar cargas químicas o biológicas. El oxigrafeno que transporta cargas útiles se puede introducir en el cuerpo a través de vacunas o hisopos, o hisopado que le llaman en Argentina. O sea, el, el, el tomar una muestra para el COVID. La liberación de esas cargas útiles Pueden controlarse mediante señales de torres de telefonía externas que provocan cambios de voltaje específicos en las células humanas. Eso como eso es, eso es para un control mental extremo. Ya se sabe que se producen algunos cambios de voltaje con la exposición a la radiación de las torres de telefonía móvil, especialmente con 5G. Las cargas útiles de óxido de grafeno pueden incluir cargas útiles de interruptor de apagado como agentes nerviosos o agentes infecciosos. Por lo tanto, el sistema de torres 5G puede funcionar como un sistema de infraestructura de liberación de carga útil de armas químicas para lograr una muerte masiva de poblaciones que previamente fueron inoculadas con óxido de grafeno portador de carga útil. ¿Se dan cuenta, mis queridos auditores, como el 5G es el objetivo es el genocidio. Las vacunas COVID, que ahora se saben ampliamente que no tuvieron nada que ver con detener ninguna pandemia, ya que incluso la Casa Blanca y los admite que no detienen la transmisión o las infecciones, podrían haberse utilizado en teoría para inocular a las personas con óxido de grafeno, cargas útiles que aún no han sido activadas. Por lo tanto, es plausible, pero no probado, que las vacunas, más las torres de telefonía celular 5G puedan explotarse como un sistema de armas de despoblación para lograr el exterminio masivo casi simultáneo de un gran porcentaje de la población humana simplemente activando la liberación de carga útil de oxio de grafeno con una intensidad y frecuencia de energía de transmisión específica o sea con se dan cuenta o sea que si tenemos óxido de grafeno que nos inocularon con estos estas estos controles de, de COVID que nos metían una cosa larga eh, hasta para tomar una muestra por ahí nos metían el grafeno o bien con las vacunas tenemos una cantidad de, de grafeno que no se elimina en un momento determinado cuando nos pongan más vacunas ellos van a poner poder activar con las torres de telefonía celular 5G que se terminen así de alguna manera destruir así de simple dado que los gobiernos occidentales del mundo están claramente intentando exterminar a sus propias población en este momento esta conclusión debería preocupar a todos aquellos que desean sobrevivir a la agenda de despoblación global es un artículo que no podía dejar de compartirlo con ustedes porque es de la mayor gravedad se están haciendo muchos estudios y hay mucho por ejemplo este señor Elon Musk está poniendo como loco satélite unos satélites chicos que manda al espacio tiene que mandar una cantidad de satélites brutales para que se pueda implementar definitivamente el 5G porque es importante para ellos para la elite mundial implementarlo porque es la forma más efectiva más automática más más fácil de exterminar a la población y le van a echar la culpa ¿a quién? a una pandemia pero en realidad va a ser una exterminación dirigida ¿me entiende? el 5G afortunadamente todavía no está habilitado y vuelvo a repetir afortunadamente también les digo que no se va a alcanzar a habilitar porque esos satélites probablemente con las cosas que van a pasar van a ser todos destruidos entonces no van a alcanzar a implementar esta esta brutal agenda que ellos pretenden eh, implementar para definitivamente con un, un con un, un clic hacer desaparecer un porcentaje altísimo de la población humana eso es lo que ellos pretenden, sigue sí, brutal ese voy a compartirles otro audio entonces para que sigamos conversando científicos también registran la destrucción de ozono por el viento solar en las altitudes de 50 millas y pronto veremos cómo se destruye la capa de ozono en la estratosfera a altitudes de 50 kilómetros Esto significa que perderemos nuestra protección contra la radiación ultravioleta Ya están apareciendo auroras rojas en latitudes medias Muchas de ellas se observaron en febrero y marzo de 2023 Por ejemplo, el 5 de enero de 2023, el cielo de Alemania se tiñó de rojo Este fue un ejemplo de aurora roja estática anómala Además de auroras rojas anómalas, también se han observado auroras azules, verde azulado, blancas e incluso rosas, que también indican la penetración del viento solar más cerca de la superficie de la tierra y grietas en el campo magnético. Durante las erupciones solares, las auroras se desplazan cada vez más hacia el ecuador. por ejemplo, Durante la fuerte tormenta magnética del 24 de marzo de 2023 que los científicos no pudieron predecir de antemano y no esperaban su llegada, las auroras se observaron en Estados Unidos incluso en regiones meridionales como Virginia, Carolina del Norte, Oklahoma y Arizona. Las auroras polares empezaron a llegar a latitudes meridionales de Europa como la República Checa, Ucrania y el sur de Rusia las auroras inusualmente brillantes y frecuentes que ahora se producen lejos de la región polar no pueden explicarse por la actividad del sol el sol se encuentra actualmente saliendo de un prolongado mínimo de su actividad lo que significa que llegaron a la tierra menos partículas procedentes del viento solar sin embargo ahora el sol parece estar despertando nuevamente y en los próximos años todo parece indicar que tendremos un gran evento solar la única explicación de las anomalías de la aurora es que el campo magnético se está debilitando críticamente la atmósfera se está contrayendo y el viento solar desciende cada vez más cerca de la superficie esto da miedo porque muestra una gran perturbación en el campo magnético y es señal de que el núcleo de la tierra ya no funciona correctamente por desgracia la comunidad científica no considera el problema de forma exhaustiva como debería estos procesos no harán sino intensificarse aún más y cada vez habrá más radiaciones duras procedentes del espacio bueno en la misma línea digamos el audio del el primero pero son interesantísimos temas que sin lugar a dudas, va a afectar nuestra vida eh, en los próximos meses, años, no muy pocos años. Bueno, eh, a diferencia de otras veces, no no partí hablando del tema de la guerra, pero voy a mencionarles algo muy breve de la guerra. La derrota de Ucrania podría significar el fin de la OTAN en su forma actual. El catalizador de una guerra más amplia en Europa no es, de hecho, un conflicto limitado a Ucrania en sí misma, uno que comenzó en 2014 y que notablemente había sido ignorado en gran medida por las potencias occidentales durante casi una década. La verdadera cuestión es que la OTAN, que actualmente está involucrado en una guerra por poderes con Rusia, se enfrenta a un escenario de condenado si lo haces y condenado si no lo haces en relación con su creciente participación militar en Ucrania si el bloque liderado por Estados Unidos se intensifica aún más a medida que se avecina la derrota probablemente podría conducir a una confrontación directamente con Rusia si no lo hace su apoderado se derrumbará y dejará a Rusia victoriosa un destino antaño, totalmente impensable en Bruselas, Washington y Londres, pero que ahora se está convirtiendo en una realidad de pesadilla para ellos. Una derrota así sería devastadora, y porque para el futuro y de toda la marca OTAN. Al fin y al cabo, a pesar de que la Unión Soviética hace tiempo que dejó de existir, el bloque sigue presentándose como un baluarte indispensable contra el supuesto expansionismo ruso. En caso de una derrota ucraniana cada vez más probable, ese socio esencial para contrarrestar a Rusia habrá demostrado ser totalmente impotente y en gran medida irrelevante. Y lo que es más cínico, también se privaría a la vasta industria armamentística estadounidense ...de un mercado enorme y lucrativo. Entonces, como una máquina multimillonaria... ...que ha profetizado la victoria absoluta contra Rusia... ...¿puede siquiera empezar a contemplar la derrota? Y se bajan los altos burócratas de la Unión Europea... ...como Úrsula von der Leyen... ...de su devoción casi religiosa... ...a la causa de derrotar totalmente a Rusia... ...que ella ha evangelizado descaradamente durante más de un año y medio por último ¿cómo contempla la administración estadounidense que se ha volcado política y moral y económicamente contra rusia en ucrania lo que equivale a una versión europea cada vez más inevitable de afganistán 2.0 tendrán que hacer dos cosas en primer lugar encontrar a alguien a quien culpar de su derrota y en segundo lugar ...encontrar un nuevo enemigo... ...sobre el que desviar la atención de la opinión pública... ...culpar a la propia a Ucrania... ...también será fundal, fundamental en esta narrativa... ...los medios de comunicación occidental occidentales... ...se asegurarán... ...de que sea señalada como incapaz de tomar la medicina... ...ofrecida por la OTAN... ...y por lo tanto de sufrir las consecuencias... ...de no escuchar los consejos militares occidentales y de no utilizar correctamente la ayuda occidental. Y por supuesto, dado lo poco que ha hecho Zelensky para atajar la corrupción económica endémica en Ucrania, este hecho se convertirá fácilmente en un arma contra él y se utilizará para lubricar una hábil narrativa de intentamos ayudarles pero simplemente no se les pudo salvar de sí mismos. El argumento de desviar hacia Ucrania la atención hacia otro enemigo es más sencillo y obvio, China. Y lo que es más preocupante, en caso de las potencias occidentales no consigan hacer valer su negación plausible en torno a la culpabilidad de esta guerra, siempre queda la opción de seguir intensificándola. Tal escalada podría conducir rápidamente a una confrontación directamente entre la OTAN y Rusia. Un resultado que ningún observador lúcido de ninguno de los dos lados del debate podría o debería contemplar. La situación evoca una especie de trágica locura romántica, con Ucrania desesperada por cortejar a la OTAN y a la Unión Europea hasta el punto del suicidio. La OTAN y la Unión Europea. Un <risa> momento el matrimonio, pero dispuesta a permitir que su admirador se lance a las lanzas del verdadero objeto de su atención, Rusia. Una cosa es indiscutible, el destino de la OTAN y su credibilidad como alianza defensiva están irrevocablemente entrelazados con el resultado del conflicto ucraniano pero como la OTAN es en realidad una institución política y no militar, estas cuestiones cruciales nunca se debatirán. Bueno, dos palabritas del tema de la guerra como comentario. Evidentemente que... Ya ...están lanzando los últimos intentos de, de hacerle daño a Rusia atacando a crimea en eh, la península de crimea que rusia mediante un referéndum el 2014 la la anexó a su territorio como ustedes deben saber cierto pero no ha sido posible para ucrania poder efectivos en el resultado militar de hecho no tienen ya ni soldados los el, el armamento que tienen que les han mandado se los destruye todo Rusia entonces el, el, la derrota de Ucrania es inminente y es, es entre todos los especialistas ya, ya es un hecho de que la derrota de Ucrania es, es un hecho están todos claros de, en ese tema se dice que bajo cuerda gran, muchos analistas dicen que bajo cuerda se está negociando entre Rusia, Estados Unidos y China, el fin de la guerra de Ucrania ni siquiera consideran a Ucrania en la negociación se dan cuenta eh, no sé si esa llega, esa re, negociación llegará a algún lado no lo sé eh, pero varios, varios personajes lo dicen y es probable que sea así y es importante, mis queridos auditores, saber que varios países de África se han rebelado contra Occidente, contra las colonias europeas, principalmente Francia, eh, porque se dieron cuenta, se aburrieron de que esto tiene que ver, aunque ustedes no lo crean, ocurre por, porque Occidente en esta guerra ha ido perdiendo su peso específico, su poder... Entonces su, su liderazgo incontrovertible que existía a lo mejor no se atrevían los países africanos a rebelarse, pero ahora como está Rusia y está China, ellos ahora se atreven a, a a rebelarse y de hecho hay muchos países que africanos que se han rebelado contra el saqueo, contra el robo que le han, por siglos le ha propinado a los países especialmente europeos que han pasado en, en este robo todo su poderío eh, económico les han robado el oro les han robado el uranio el uranio por ejemplo para que ustedes tengan una idea se los venden a 3 a 3 eh, dólares no, 3 no me acuerdo qué moneda es pero es una, una moneda es una moneda que tienen en en Níger que solamente pueden hacer efectivo ese dinero o sea, les dan un papel y ese dinero lo pueden hacer solamente efectivo en Francia y el valor de mercado es 240, o sea ese es el, el descaro del robo hoy día los países hicieron golpes de Estado eh, para eliminar los presidentes pro-occidentales corruptos que permiten este robo descarado. Y y esta rebelión de África en general, de muchos países de África, dice es está es como una reacción en cadena. Está produciendo definitivamente un cambio en el eje de poder, está materializando el cambio geopolítico en el eje de poder mundo. El grandes rebeliones que son legítimas por lo demás porque estos países viven en el hambre justamente por culpa de estas colonias occidentales y con estas en estas condiciones pueden salir de esta situación extrema de de hambre para que ustedes sepan un poco áfrica porque esto nunca nunca se dice digamos el área de superficie de África es de 30,37 millones de kilómetros cuadrados el área de China es 9,6 millones de kilómetros cuadrados, o sea la tercera parte, menos de la tercera parte el área de Estados Unidos es 9,8 millones de kilómetros cuadrados, menos la tercera parte el espacio europeo es 10,18 kilómetros cuadrados, la tercera parte África es más grande que toda Europa, China y Estados Unidos de América juntos pero en la mayoría de los mapas del mundo, África está representada en pequeños tamaños. Esto se hace deliberadamente para crear el efecto visual de una pequeña África, para manipular, lavar el cerebro y engañar a los africanos donde quiera que estén. te dan cuenta lo que se hace? África tiene el 60% de la tierra cultivable, tiene un 90% de reservas de materia prima, un 40% de la reserva de oro del mundo, un 33% de la reserva de diamantes. África posee el 80% de la reserva mundial de coltán, mineral que se usa para la fabricación de teléfonos y para tecnología, principalmente en la República Democrática del Congo. África tiene 60% de la reserva mundial de cobalto, mineral para la fabricación de baterías de automóviles y tecnología también. África es rica en petróleo y gas natural. África Namiria tiene la costa de peces más rica del mundo. África es rica en manganeso, hierro y madera. África es tres veces salaria de China, tres veces del territorio de Europa y tres veces de Estados Unidos. Bueno, eso ya lo dijimos. Tiene 1.300 millones de habitantes África. Un tremendo territorio en comparación a China que tiene 1.400 millones de habitantes. En un territorio que es menos de la tercera parte, se dan cuenta que está poco habitada. Lo que significa que África no es suficiente. La tierra cultivada de República Dominicana sería capaz de alimentar a toda África. Y toda la tierra cultivable de, en África es un hilo para alimentar a todo el mundo. La República Democrática del Congo tiene importantes ríos que pueden iluminar África. El problema es que la CIA, las compañías occidentales y algunas marionetas africanas han estado desestabilizando la República del Congo durante décadas. África es un continente culturalmente diverso en términos de danza, música, arquitectura y escultura. África tiene 30.000 recetas herbales que Occidente cambia en sus laboratorios. África tiene una población mundial joven que llegará a 2.500 millones en el 2050. África representa el futuro de la humanidad porque África debe alimentar tendría la capacidad de alimentar a 9.000 millones de personas, más que la población del mundo. Con las mentes africanas descolonizadas y la firme búsqueda de la unidad africana, África será el futuro gobernante de otras civilizaciones porque el mundo no es nada sin África si África es responsable de sus negocios y sus medios de producción, el resto del mundo degenerará en países del tercer mundo. ¿Se dan cuenta, mis queridos auditores, eh, lo que es África, que siempre lo hemos mirado eh, lo hemos mirado digámoslo eh, por debajo del hombro, eh, no le hemos dado la importancia que tiene y sí la tiene, es brutal eh, lo que lo que estamos viendo de África. Seguimos entonces. Tenemos para compartir, mis queridos auditores, otro audio. Las saben que existe otro fenómeno anómalo que se ha hecho más frecuente en los últimos años. Se trata de una manifestación lógica, de un comportamiento atípico del campo magnético, que tiene el aspecto de pilares luminosos. Antes, fenómenos similares solo se observaban durante las auroras, pero ahora empiezan a producirse incluso sin ellas. Actualmente, estos fenómenos se observan sobre todo en regiones frías por la noche, cuando hay luz. En las farolas, se puede leer que tales pilares luminosos aparecen porque los cristales de hielo hexagonales o en forma de columna están suspendidos en el aire, uno sobre otros, y son iluminados por una fuente de luz. Pero recuerde, las focos nocturnas de invierno de hace 10 o 20 años, se veían en ellas... Pilares luminosos con tanta frecuencia como ahora Al fin y al cabo había farolas pero no pilares ¿Qué es lo que mantiene ahora los cristales de hielo en estado de suspensión? No se trata solo de un efecto óptico Hoy en día son cada vez más numerosos Los casos en que aparecen pilares luminosos en grupos Tienen el color de las farolas que los iluminan pero la intensidad de los brillos de los pilares no corresponde con la luminosidad de la fuente de luz, y lo que es más normal, los pilares luminosos con un tinte o color rojo aparecen independientemente de la fuente de luz. ¿Qué son estos pilares luminosos? No se trata de una manifestación típica de las propiedades del campo magnético que no pueda ser detectada por nuestros instrumentos, indica un debilitamiento local del campo magnético. Durante tales fenómenos, la radiación interactúa con las moléculas del aire. Esto es lo que colorea los pilares en diferentes tonos similares a las auroras. Cristales de hielo en estado de suspensión a lo largo de las líneas de fuerza del campo magnético. Ahora veamos qué causa el debilitamiento local del campo magnético. Al igual que en las auroras, el color rojo en los pilares de luz indica que el oxígeno molecular que respiramos está siendo destruido por la dura radiación cósmica el oxígeno molecular se convierte en oxígeno atómico que emite un color rojizo luz rojiza esto indica a su vez que las zonas de esmalte en el campo magnético son cada vez más frecuentes y extensas y que las líneas de energía del campo magnético están distorsionadas como consecuencia Nuestra atmósfera está sometida a ataques aún más severos de la radiación cósmica. Ahora se puede comprender por qué fenómenos como los pilares de luz no son en absoluto fascinantes, sino más bien atendidores. Nuestro campo magnético protector se está debilitando gravemente. La radiación cósmica penetra cada vez más profundamente en la superficie de la Tierra y el oxígeno de la atmósfera se está agotando. Todo esto está progresando extremadamente rápido y nosotros, siendo personas inteligentes y educadas, nos movemos. Las anomalías atípicas en el campo magnético son fenómenos de carbón de cierra blanca en el planeta debido al impacto cósmico que afecta una vez cada 12.000 años. Sí que entendemos que el campo magnético de la Tierra se está debilitando debido al impacto cósmico externo en el núcleo. Entonces cabe preguntarse si el impacto cósmico afecta a todo el sistema solar y llega a los núcleos de todos los planetas. Bueno, esa, esa radiación cósmica que es la energía del juicio que hemos hablado muchas veces, mi querido, que viene del Sol central de la galaxia. El la energía que produce la separación del trigo y la cizaña todo esto que se ve a nivel cósmico y que, y, que, y que nos cuesta relacionarlo con pero es un todo está todo relacionado somos nosotros los que separamos las cosas pero está todo relacionado es la inteligencia cósmica universal en sus procesos perfectos que hace toda esta maquinaria Y nosotros la interacción que tenemos en nuestro comportamiento. Porque somos parte del planeta. Y eso es algo que nos cuesta. Disfrutar. Bueno, este artículo me pareció muy interesante eh, destacar. Eh. Las locas razones de un mundo sin hijos. Esto es un tema que algo hemos conversado, pero me pareció muy interesante esto. Las explicaciones de lo que se ha dado en llamar invierno demográfico son variadas. ...pero que básicamente se dividen en dos tendencias... ...las que inciden en la incertidumbre material... ...o sea, incertidumbre económica, ¿cierto? ...y las que apuntan a transformaciones culturales... ...ser buen padre o buena madre se percibe hoy... ...poco más o menos como diseñar la máquina más sofisticada del mundo... ...sin saber ni una palabra de ingeniería... ...el instinto paternal... ...la buena voluntad, el sacrificio y la devoción ya no son suficientes, hay que estar al corriente de innovadoras teorías psicológicas y sofisticadas técnicas pedagógicas o en su defecto delegar en un ejército de expertos de diferentes disciplinas para conjurar los riesgos de la incompetencia paterna. No es ya que los padres influyan en la formación del carácter de los hijos, es que serían absolutamente determinantes, Tú me hiciste como soy, luego lo que ocurra conmigo será culpa tuya. ¿A quién en sus juicios no le intimidaría esta responsabilidad infinita? Eso diría un hijo a su padre, ¿cierto? En cierta forma, los hijos ya no son hijos de los padres, son los hijos de su tiempo. La paternidad se ha modernizado, pero es una modernización modernización perdón asimétrica. Mientras los hijos son cada vez más libres, los deberes de los padres son exactamente los mismos que hace 100 años. Para ellos no ha habido relajación. Al contrario, sobre las obligaciones tradicionales que se han mantenido incólumes, se han añadido otras nuevas que dejarían perplejos a nuestros ancestros. La razón de esta asimetría es que los hijos ahora son más libres que nunca, ya no están concernidos, por los deberes en los que posiblemente a usted, querido lector, le educaron. El título de padre ha sufrido una devaluación tan radical que la entrega o el sacrificio ya no sirven, no ya para ganarse el amor de sus hijos, sino siquiera para hacerse acreedor a su respeto, de tal suerte que según los hijos se van haciendo mayores, para no perderlos los padres tienen que desarrollar nuevas habilidades. Aprender estrategias para resultar especialmente atractivos y seductores a sus ojos. De lo contrario los perderán sin remedio. Ni qué decir. Tiene que el padre que comete un error, una falta o simplemente se equivoca, lo paga a precio de oro. Porque la severidad que antaño tenían los padres con los hijos se ha dado vuelta. Ahora son los hijos quienes castigan a los padres. Y sus castigos son más duros tanto que pueden ser perpetuos esta asimetría, donde los hijos son cada vez más libres y los padres cada vez más esclavos se corresponde con actitudes que imperan más allá de la familia por ejemplo la amistad también se ha devaluado cada vez más personas tienen relaciones interesadas no amigos los amigos de igual forma que le sucede a los padres una vez cum que cumplen una vez cumplen su cometido tienden a ser amortizados cuando cumplen con el suyo. Dicho de, de forma muy directa, en la sociedad actual no importan los favores recibidos, sino los favores por recibir. La ingratitud no es un fallo del sistema, es el sistema mismo. En el fondo este complejo problema subyace la pretensión cada vez más extendida de que la vida consiste en una sucesión de experiencias y momentos gratificantes donde el sufrimiento es inaceptable lo que es completamente imposible si se quiere, claro está, vivir verdaderamente. La vida, nos guste o no, tiene sus reglas y hay que pechugar con ellas. De lo contrario, vivimos viviremos dentro de un metaverso que tarde o temprano acabará desmoronándose. Y cuando lo ah, y cuando lo haga, nos hundiremos con él. Lo mismo ocurre con el sentimiento. Pretender que sea siempre gratificante lo desnaturaliza y nos deshumaniza a nosotros y a nuestros iguales. El sentimiento le da sentido a la vida, por eso nada compensa su ausencia. Ningún logro ni éxito llenará su vacío. Ocurre que el sentimiento auténtico también implica sufrimiento, y no se puede sentir si no se está dispuesto a sufrir. Por eso, de las personas amadas, Sean nuestros hijos o nuestros padres, también hay que aprender a tolerar sus defectos, errores, equivocaciones, carencias, preocupaciones y angustias. El sentimiento se demuestra auténtico cuando somos capaces de querer a alguien, no sólo cuando nos colma de dicha, sino también cuando nos defraude. En definitiva, si nos preocupa que nuestro mundo se convierta en un gigantesco geriátrico, el primer paso será... El primer paso para tratar de, de evitarlo consistiría en desprenderse del miedo a traer al mundo hijos. Porque digan lo que digan los expertos, la paternidad es la vida misma. La paternidad y la maternidad, obviamente, ¿cierto? Es la vida misma. Y la vida siempre encuentra su camino. Lo encontré buenísimo en el artículo, por eso se los quise compartir, mis queridos auditores. De verdad que lo encontré buenísimo. Bien. vamos a continuar ahora tengo aquí para compartir a ustedes las profecías del Padre Pío del Padre Pío de piedra Pietralchina que el clero no se atreve a mencionar por supuesto Jesucristo reveló al Padre Pío lo que sucederá en el final de los tiempos y el sisma de la iglesia el Padre Pío fue el santo más popular y con más dones que vivió en el siglo XX al punto que murió en 1968. Recibió los estigmas de la pasión de Cristo. Tuvo los dones de discernimiento, curación y bilocación. Recibió apariciones de Jesucristo, la Virgen María, ángeles y almas del purgatorio. El Padre Pío se lo, atri se lo atribuye a los católicos de una forma nefasta. Porque el padre Pío, mientras estaba encarnado era perseguido por, por la iglesia por la cúpula de la iglesia no lo dejaban hacer misa por 50 años entonces eh, no lo tenían absolutamente replicado, prácticamente prisionero son 12 profecías largas que resumimos en honor a la brevedad y te las mencionaremos sin ningún comentario porque son lo suficientemente claras. El mundo se dirige hacia la ruina, los hombres han abandonado el camino correcto para aventurarse por caminos que terminan en el desierto de la violencia. Si no vuelven inmediatamente a vivir de la fuente de humildad, la caridad y el amor, habrá una catástrofe. Vendrán cosas terribles. Ya no puede interceder por los hombres. La misericordia divina está llegando a su fin. El hombre fue creado para amar la vida y acabó destruyendo la vida. Cuando el, hombre, cuando el mundo fue confiado al hombre, era un jardín. El hombre lo ha transformado en una zarza llena de venenos. Ya no se necesita nada para purificar la casa del hombre. Es necesario un trabajo profundo que solo puede venir del cielo. Repárate para vivir tres días en total oscuridad. Estos días estos tres días están cerca, y en estos días permaneceréis como muertos, sin comer ni beber. Entonces la luz volverá, pero habrá muchos hombres que ya no lo verán. O sea, habrá muchas personas que mueran en ese momento. Mucha gente huirá sorprendida, Pero correrá sin tener destino. Dirán que en el oriente está la salvación y la gente correrá hacia el oriente, pero caerán por un precipicio. Dirán que en el occidente hay salvación y la gente correrá hacia el occidente, pero caerán en un horno. La tierra temblará, el pánico será grande, la tierra está enferma, el terremoto será como una serpiente, la sentiréis deslizándose por todos lados y caerán muchas piedras, y muchos hombres perecerán. Sois como las hormigas, porque llegará el tiempo en que los hombres se quitarán los ojos por una migaja de pan. ¿Escucharon eso? Las tiendas serán saqueados, los almacenes serán asaltados y destruidos. Pobre será el que en esos días oscuros se encuentre sin vela, sin cantado de agua y sin lo necesario durante tres meses una tierra desaparecerá una gran tierra un país será borrado de los mapas para siempre y con él la historia la riqueza y los hombres serán arrastrados por el barro el amor del hombre por el hombre se ha convertido en una palabra vacía ¿cómo puedes esperar que Jesús te ame si ni siquiera sabes amar a los que comen en la misa que en la misma mesa que tú no se salvarán de la ira de Dios los hombres de ciencia, sino los hombres de corazón. Estoy desesperado, ya no sé qué hacer para que la humanidad se arrepienta. Si continúa por este camino, la terrible ira de Dios se desatará como un terrible relámpago. Un meteorito caerá a la tierra y todo temblará. Será un desastre, mucho peor que una guerra. Se cancelarán muchas cosas y esta será una de las señales. Los hombres tendrán una experiencia trágica. Muchos serán arrastrados por el río. Muchos serán incinerados por el fuego. Muchos serán enterrados por los venenos. Pero permaneceré cerca de los puros de corazón. El Padre Pío prolongó también una profecía que predice una gran división dentro de la Iglesia Católica que conduciría a un sisma. Un sisma es una división interna. Eh, eh, total verán grandes divisiones en la iglesia los hombres abandonarán la fe y se convertirán en, en enemigos de la iglesia eso es lo que les quería compartir y ahora vamos a compartir eh, vamos a continuar con este tema que estábamos conversando de los mundos intraterrenos mis queridos auditores donde nos quedamos en el programa anterior lo hemos dejado entrar aquí, porque usted es de carácter noble y bien conocido en el mundo de superficie, almirante. Casi quedé sin aliento. Sí, recalcó el maestro con una sonrisa. Usted se encuentra en el territorio de los arianos, el mundo sumergido de la tierra. No retardaremos mucho su misión y seréis acompañados de vuelta sobre la superficie y además sin peligro. Pero ahora, almirante, le diré el motivo de su convocación aquí. Nuestro interés comenzó exactamente inmediatamente después de la explosión de la primera bomba atómica por parte de vuestra raza sobre Hiroshima y Nagasaki, en Japón. Fue en aquel momento inquietante cuando expedimos sobre nuestro mundo de superficie nuestros medios voladores, los frugerales, le llaman ellos para investigar sobre aquello que vuestra raza había hecho. Esta es obviamente historia pasada, almirante, pero permítame seguir. Vea, nosotros nunca, antes de ahora, habíamos interferido en las guerras y en la barbarie de vuestra raza. Pero ahora debemos hacerlo en cuanto vosotros habéis aprendido a manipular un tipo de energía, la atómica, que no es de hecho para el hombre. Nuestros emisarios ya han entregado mensajes a las potencias de vuestro mundo. Y sin embargo, estas no los atiendes. Ahora usted ha sido elegido para ser testigo de que nuestro mundo existe. Vea, nuestra cultura y nuestra ciencia están a miles de años por delante de las vuestras, almirante. Lo interrumpí. Pero todo esto, ¿qué tiene que ver conmigo, señor? Los ojos del maestro parecían penetrar en forma profunda en mi mente y después de haberme estudiado un momento, contestó. Vuestra raza ha alcanzado el punto de no retorno porque hay algunos entre vosotros que destruirían todo vuestro mundo antes de renunciar al poder, así como lo conoce conocen. Asentí y el maestro continuó. Desde 1945 en adelante hemos intentado entrar en contacto con vuestra raza, pero nuestros esfuerzos han sido acogidos con hostilidad. Se hizo fuego contra nuestros fluyerals, o sea, nuestro, contra nuestros ovnis, nuestras naves, si sí, hasta fueron seguidos con maldad y han por vuestros aviones de combate. Así ahora, hijo mío, les digo que hay una gran tempestad en el horizonte para vuestro mundo. Una furia negra que no se extinguirá durante varios años. No habrá defensa con vuestras armas. No habrá seguridad en vuestra ciencia. Solará hasta cada flor que vuestra cultura haya sido pisoteada y todas las cosas humanas, sean dispersadas en el caos. La reciente guerra ha sido solamente un preludio a cuanto todavía debe advenir a vuestra raza. Nosotros aquí podemos verlo más claramente a cada hora. ¿Cree que me equivoco? No contesté. Ya ha sucedido una vez en el pasado. ¿Llegaron los años oscuros durante 500 años? Sí, hijo mío, replicó el maestro. Los años oscuros que llegarán ahora para vuestra raza cubrirán la tierra con un paño mortuorio, pero creo que alguno entre vosotros sobrevivirá a la tempestad. Más que esto no sé. Nosotros vemos en un futuro lejano emerger de nuevo de las ruinas de vuestra raza un mundo nuevo en busca de sus legendarios tesoros perdidos y estos estarán aquí. Hijo mío, al seguro en nuestro poder. Y cuando, cuando llegará el momento, apareceremos para ayudar a vivir vuestra cultura y vuestra raza. Quizás para entonces habréis aprendido la futilidad de la guerra y de su lucha. Y después de aquel momento, una parte de vuestra cultura y ciencia os serán restituidas para que vuestra raza pueda recomenzar. Usted, usted hijo mío, debe volver al mundo de superficie con este mensaje. Con estas palabras decisivas nuestro encuentro parecía llegar a término por un momento me pareció vivir un sueño y sin embargo sabía que aquella era la realidad y por alguna extra y por alguna extraña razón perdón me incliné levemente no sé si por respeto o humildad de improviso me di cuenta de que los dos fantásticos anfitriones que me habían conducido aquí estaban de nuevo a mi lado Por aquí almirante me indicó uno de ellos. Me giré una vez más antes de salir y miré al maestro. Una dulce sonrisa estaba impresa en su anciano y delicado rostro. Adiós, hijo mío, me dijo. E hizo un gesto suave con su gracil mano, un gesto de paz, y nuestro encuentro llegó definitivamente a su fin. Salimos rápidamente de la estancia del maestro por la gran puerta y entramos otra vez en el ascensor. La puerta descendió silenciosamente y nos vimos y nos movimos inmediatamente hacia lo alto uno de mis anfitriones habló de nuevo ahora debemos apresurrnos almirante en cuanto el maestro no desea retapartar vuestro problema previsto y debéis volver a vuestra raza con su mensaje no dije nada todo esto era casi inconcebible y una vez más mis pensamientos se interrumpieron apenas nos paramos Entré en la estancia y estuve de nuevo con mi técnico radio. Tenía una expresión ansiosa sobre su rostro. Acercándome, me acercándome dije, "Todo está bien, Hawley, todo está bien." Los dos seres nos señalaron el medio en espera. Salimos y pronto alcanzamos nuestro avión. Los motores estaban al mínimo y nos encargamos, nos embarcamos, perdón, inmediatamente. La atmósfera ahora estaba cargada de un cierto aire de urgencia. Cuando la puerta estuvo cerrada, el avión fue inmediatamente transportada a lo alto por aquella fuerza invisible, hasta que alcanzamos 2.700 pies. Dos de los medios aéreos estaban a nuestros flancos, a una cierta distancia, haciéndonos planear a lo largo de la vida de retorno. Debo remarcar que el indicador de velocidad no indicaba nada, sin embargo nos estábamos moviendo muy rápidamente. Recibimos un mensaje radio. Ahora os dejamos, almirante, vuestros controles están libres. Bidersen. Bidersengen. Miramos por un instante los fluyerals hasta que desaparecieron en el cielo azul pálido. El avión pareció de improviso capturado por una corriente ascensional. Tomamos inmediatamente el control. No hablamos durante un rap. Cada uno de nosotros estaba inmerso en sus propios pensamientos. Sobrevolamos nuevamente extensiones de cielo y nieve A unos 27 minutos del campo base Enviamos un mensaje radio Nos contestan Tenemos condiciones normales Normales del campo base expresan alivio Por haber establecido nuevamente el contacto Aterrizamos suavemente en el campo base Tengo una misión que cumplir 11 de marzo de 1947 He tenido apenas un encuentro de Estado Mayor en el Pentágono. He relatado enteramente mi descubrimiento y el mensaje del maestro. Todo ha sido debidamente registrado. El presidente ha sido puesto al corriente. Me retiro algunas horas, exactamente seis horas. Soy cuidadosamente interrogado por las Top Security force y por un equipo médico. Es un tormento. Me ponen bajo estrecho control de los medios de seguridad nacional de los Estados Unidos de América. Me recuerdan que soy militar y que por consiguiente debo obedecer las órdenes. Última anotación. 30 de diciembre de 1956. Estos últimos años, ocurridos desde 1947 hasta hoy, no han sido buenos. He aquí, pues, mi última anotación en este singular diario. Concluyendo, debo afirmar que debidamente he mantenido en secreto este argumento como se me ordenó durante todos estos años. He hecho esto contra todo principio mío de integridad moral. Ahora siento aproximarse la gran noche y este secreto no morirá conmigo, sino como toda verdad triunfará. Esta es la única esperanza para el género humano. He visto la verdad y esta ha revigorizado mi espíritu donándome la libertad. He hecho mi deber con relación al monstruoso complejo militar industrial. Ahora la larga noche comienza a aproximarse, pero habrá un epílogo cuando la larga noche del antártico termine, así el sol brillante de la verdad surgirá de nuevo y aquellos que pertenecen a las tinieblas perecerán a su luz, porque yo he visto aquella tierra más allá del polo, aquel centro del can del gran ignoto en su libro sobre el chíngulo de las bermudas M. Preisinger después de haber estado en su lugar y haber efectuado mediciones de las desviaciones del campo magnético, relata datos referentes a diversas estructuras arquitectónicas hundidas hace unos 12.000 años, y de los fenómenos desconcertantes que acontecen en torno a las Islas Bahamas. En un fondo está la muralla de Bibinibuau, con piedras planas de 2 metros de largo dispuestas en fila a lo largo de casi un kilómetro. Una estructura se encuentra a lo largo de Vimini, a 30 metros de profundidad con un portal en arco y otra en el sur de Andros. El mismo Cristóbal Colón narró las fuertes anomalías magnéticas el 11 de octubre de 1492. Antes de desembarcar, vio desde la Santa María el mar reluciente de un blanco luminoso fluorescente. Este fenómeno que se verifica en las zonas de agua profunda también fue observado por los astronautas del Apolo 12 Bancos de peces y escualos son atraídos a permanecer en estos campos de magnetismo anómala. Allí crecen estructuras coralinas no calcificadas. En las Bahamas y en Florida son frecuentes avistamientos de objetos luminosos que salen del mar y se sumergen. Hay analogías con los relatos de Julio Verne, que en sus 20.000 leguas de viaje submarino explica cómo se deslizaban ciertos objetos bajo el agua, veloces, luminosos y sin burbujas, de aire el estudioso Preisinger les llamaba chutle Chutl interdimensionales cuyas telas de pasaje se manifiestan fenómenos de levitación bancos de niebla y torbellinos fluorescentes en los que levitan objetos voladores terrestres así como han explicado pilotos lo que han vivido muchos aviones navíos y barcos han, de pesca han desaparecido quizás este fenómeno ...de tipo desmaterializ desmaterializante temporal... ...es el mismo que se verifica en los polos. A finales de 70... ...de los 70 le hice una entrevista a Enzo Mallorca... ...conocido como campeón mundial... ...de inmersión acuática... ...a la vuelta de su viaje... ...de exploración al Triángulo de las Bermudas. Me hace gracia, me dijo Mallorca... ...en estos tiempos puedo volar a miles de kilómetros a la hora... ...puedo disfrutar de la televisión... ...y de los ordenadores electrónicos... Puedo apretar un botón e ir sobre la luna, pero cuando uno se encuentra ante lo desconocido, solo queda pararse, como hace diez mil años, ante la llamada del origen eterno y limitado del hombre. Aquel triángulo es bendito porque en él está encerrada tanta abundancia de tesoros y de luz para cualquiera que desee volverse rico en el espíritu. El denominador común de todas las desapariciones es que a menudo el mar de Florida se vuelve inexplicablemente de un blanco leche fluorescente, la visibilidad descendiente a casi cero. Esto lo testifica que al Colón en su diario de abordo y los indígenas del lugar que relatan de un antiguo pueblo castigado por el padre, así como Platón y los astronautas americanos que lo han fotografiado desde lo alto. Yo mismo despertándome una mañana a lo largo de Vimini a las 5 horas, Saliendo del torno de la barca que me cogió, encuentro el mar encendido de verde esmeralda lechoso, como si estuviese bañado de una coloración propia, que irradiaba luz, coloreando hasta las gaviotas que volaban encima. Andros es una isla circundada por bajos fondos de pocos metros, salpicado de cisternas de agua azul turquí, llamados agujeros azules, o por lo indígenas, como ojos de ángel, por su coloración completamente diferente a del mer circuldan Estos agujeros están conectados internamente Perdón eh, no me había percatado de que hay preguntas y si tenemos poco tiempo Vamos a ir con las preguntas entonces que vamos ahí Los días de oscuridad son reales, ficción, una alegoría, pregunta Silvia Jiménez. Los días de oscuridad son... Los días de oscuridad eh, que profetiza el Padre Pío, está profetizados también en la Biblia. Eh, son reales. No es fantasía, es un mito. Eh, se van a producir. Se van a producir durante el aviso y se van a producir antes de que de, de que llegue Jesucristo dos veces se van a producir Eso. Es, somos es más básica que existe en el universo, en el universo. efectivamente somos tutelados porque imagínate somos tutelados de la misma forma que tú tutelas por ejemplo si, si, si siembras en un almácego una semilla y sale una plantita chiquitita mientras no adquiera una firmeza para establecerla en la tierra definitiva tú vas a ¿qué vas a hacer? vas a tutelarla vas a cuidarla con mucho cuidado con mucho esmero con, muchos, eh, con mucha dedicación eh para que no se infecte, para que no que no se seque, para que no se se inunde de agua, para que no le falte el agua ni le sobre. En fin, todas las cosas que necesita una planta pequeña. Así nosotros somos una civilización pequeña desde el punto de vista espiritual y necesitamos ser tutelados, mi querido auditor. Totalmente sí, tal vez sí, no sé sí, qué tipo de raza Don Claudio ¿cuál será verdaderamente la señal de su presencia? porque se habrá dicho durante mucho tiempo quizás ni tú ni yo lo vamos a ver pero a que se despide con una avenida real para llegar una nave espacial para decirlo a la humanidad ¿qué es lo que va a hacer finalmente, Claudio? mi querido auditor Jesús no es un extraterrestre Jesús no fue abusivo Jesús vendrá tal como Él dijo que vendría de la misma forma como se fue y tú lo verás y yo también todo ojo le verá dice la Biblia vendrá sobre las nubes del cielo también dice la Biblia ahora Jesús fue preparado es un ser de la fraternidad de Sirio un por mucho tiempo para con su pureza ser capaz de albergar el espíritu del Dios Hijo que es el espíritu de Cristo de esa manera permitió que Dios se manifestara en carne aquí en la tierra y por eso que tenía la capacidad de hacer grandes milagros eso es lo que te puedo decir eh en el breve tiempo que tenemos eh, para responder las preguntas mis queridos auditors ¿vamos con nuestra pregunta? es que todo el año se agracemos que ya viene en una agenda y que nuestro país forma parte de esa agenda una especie de, de conejillo de India y que Rolfo, el presidente que tenemos de que dio un discurso en la ONU no había nadie escuchándolo. ¿no? Tiene algún tipo de poder, importancia para alguien y quién lo manipula, quién lo maneja. Me gusta Florencia. Me quería Florencia. no tiene ningún poder eh, y la prueba es justamente de que no lo no lo escuchó nadie en la ONU, por ejemplo, contra Lula que lo escuchó miles miles de personas. En fin, eh, pero la agenda es la agenda 2030. Y, y el Foro Económico Mundial que es el control que hacen las élites de la población mundial el nuevo orden mundial que quiere eliminar muchas personas de este mundo y el COVID no es parte de la agenda el COVID fue aprovechado por la agenda y fue fueron las vacunas parte de la agenda porque ahí está eh, con las vacunas empezaron a, eh, a, a a inocular el óxido de grafeno, decía yo que a través de las vacunas y a través de la del, de los hisopados de esto de estas tomas de muestra. Y también eh, ahora con las vacunas que quieren imponer que son la, la de la influenza que son obligatorias, van a ser obligatorias incluso para los niños, no encuentro una estupidez de marca mayor. Voy con otra pregunta. ¿Qué es la Jerusalén celestial o espiritual? ¿Es una nave especial? ¿Se va a llevar a la gente escogida? ¿O viene a causar destrucción en la ¿Y ¿Quién la manipula? ¿Quién la maneja? Si hay mucha raza en el universo, los grises, pleiadianos, los, los de Zeta reticuli, pregunta Leo Araya. ¿Quiénes manejan la Jerusalén celestial? ¿Y cuál es el objetivo de que esté en nuestro planeta? Cuál es el objetivo para qué viene? La Jerusalén celestial es una nave gigantesca en la ciudad santa donde vendrá Jesús y el Hijo del Hombre, como dice la Biblia, Jesucristo. Vendrá con todos los grandes con Buda, con Krishna, con todos para para demostrarle al mundo que el cielo es es uno solo y que ha mandado distintos tipos de mensajeros y, y que el hombre hace religiones, el hombre hace divisiones y nadie manipula la, la Jerusalén eh, esto de manipulación es parte es de una raza primitiva como nosotros, ellos no manipulan entonces eh, la la Jerusalén celestial vendrá a, con, con Jesús y con todos los maestros como te decía y no se va a llevar a nadie la Jerusalén las otras naves que vendrán con, con ella van a evacuar a las que merezcan ser evacuados la Jerusalén no somos merecedores nosotros de de llegar ahí todavía no faltan miles de millones de años para que lleguemos ahí así que es lo que te puedo decir, eh, muy brevemente. Vamos con nuestra pregunta. Cuando Jesús estuvo la tierra, ¿Él dejó espaces para crear una iglesia? ¿Cómo la que conoce? ¿Se ha publicado el número de iglesias que propiten y viven cerca de lo que Jesús hizo aquí en la tierra? ¿O Él no dejó ninguna cosa establecida para que hubiera una iglesia? Pregunta José Luis Ramírez. Sí. Entre paréntesis, soy una persona artista, pero tu programa me parece interesante porque hablas cuando Jesús. Jesús? no dejó todos los ritos que inventaron las religiones. Las religiones son instrumentos de poder igual que los partidos políticos. Y eliminaron las enseñanzas espirituales para que nos transformaron en ignorantes. La cambiaron por ritos, con el objetivo de dominarnos y ellos transformarse en la única ventana hacia Dios. Eliminaron todas las enseñanzas. Y Jesús habló de la comunión y del bautismo. Y, y el resto lo inventaron los curas instrumentalizados por el demonio. El objetivo, eliminar la espiritualidad. y la gente, si ustedes le preguntan a una persona especialmente mayor porque qué van a a una ceremonia religiosa o a una misa o lo que sea? y es que lo ha he hecho siempre ¿se dan cuenta que es respuesta más estúpida? eso revela una capacidad de de raciocinio nula eh, es una persona sin discernimiento lo hace porque lo ha hecho siempre pero no sabe por qué lo hace eh, porque le fue inculcado porque no lo entiende lo hacen nomás, pero no sabe por qué y tienen tanto miedo que en su ignorancia que tienen miedo de dejar de hacerlo, ¿se da cuenta? porque su ignorancia es brutal entonces es así de simple eh, las religiones han sido el instrumento que ha hecho eh, que ha tenido el mal para destruir la espiritualidad para alejar a la gente de Dios porque el mal no puede alejar a la gente de Dios con cachos disfrazados de un carnero, porque la gente no le creería la gente para poder ser alejada necesita ser engañada, entonces las religiones han servido para ese engaño nos, nos, nos, nos venden un, un Dios falso un Cristo falso no es el verdadero Cristo porque el Cristo que el verdadero no tenía dónde no tenía casa no tenía donde vivir y sin embargo las religiones viven en la opulencia por eso que la gente los rechaza cada día más porque la gente de alguna manera la verdad está saliendo a la luz como fue dicho en estos tiempos que la verdad saldría a la luz y la gente ya no no tolera a los religiosos no tolera a los pastores ni a los sacerdotes a todo el mundo, especialmente a los jóvenes y con razón eh, le repugnan la religión, y a mí también es lo que te puedo decir eh, lamentablemente eh, me di cuenta tarde de las preguntas y, y bueno y las contesté, no como hubiera querido pero de alguna manera eh, si ustedes quieren las podemos contestar de nuevo en el próximo programa Pero... le damos las gracias por sus preguntas una vez más y por acompañarnos y lo esperamos la próxima semana a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa Ah, me están dando cinco minutos más la producción Ok, me parece muy interesante que nos den más tiempo, digamos. pero decía que la el objetivo del el cristianismo que fue los tres primeros siglos auténtico vale decir con las auténticas enseñanzas dadas por Jesús y continuadas largamente por los apóstoles eh, las que estaban ahí frescas con la vivencia misma en el siglo IV se transó con el poder los cristianos dejaron de ser perseguidos hasta antes de eso eran perseguidos incluso asesinados por el imperio porque sus ense enseñanzas eran incómodas al imperio porque denunciaban lo que hace un imperio y porque daban mostraban lo que realmente debe ser la espiritualidad que dictaba mucho de lo que era el imperio y lo que era la iglesia que entonces había de los fariseos que son los mismos que asesinaron a Jesús fueron los fariseos los que asesinaron a Jesús no materialmente, pero sí eh, indujeron al, al imperio romano a, de alguna manera a asesinarlo, ellos fueron los que promovieron el asesinato ellos promovieron que el pueblo rechazara a Jesús se organizaron para eso entonces ellos son los culpables y esa esa es la manera de actuar del mal destruyeron al, al, al pactar con el poder destruyeron la enseñanza eh, la esencia de la enseñanza empezaron a borrar a suprimir cosas fundamentales que estaban en la Biblia especialmente las enseñanzas relativas a la reencarnación a la preexistencia del alma Y, y de esa manera se transformaron toda la, la enseñanza espiritual en ritos que son lo que tenemos hoy día de esa forma nos hacen seguir un Cristo falso un Cristo que hace aplaude a los poderosos comulga con los poderosos a diferencia de lo que de lo que hacía Jesús un Cristo que bendice las armas cuando llegan vehículos eh, militares son bendecidos por por los sacerdotes eh, eso es, un, una, es una aberración es una estupidez ningún sacerdote verdadero puede bendecir un arma el que lo hace es un instrumento del demonio Porque está promoviendo, de alguna manera, la está bendiciendo la muerte. Porque esas armas producen muerte. Fueron diseñadas para la muerte. Entonces, las religiones son el arma que tiene el demonio para corromper, para destruir. Destruir la espiritualidad, para destruir el cristianismo. Porque el objetivo es destruir a Cristo. Todas las... Todos los cristianismos protestantes, los evangélicos, el objetivo es destruir a Cristo. La iglesia católica, que es continuadora del, del cristianismo original, pero desvirtuado, el objetivo también es destruir a Cristo. El anticristo que está en el mundo y que domina el mundo y que pronto se manifestará, se manifestará como cristiano. Va a hablar de Cristo y va a hablar de Dios. Va a aparecer como un hombre pacificador, un hombre bueno, porque no puede aparecer un cacho, sino nadie lo podría eh, aceptar. Entonces siempre el mal se ha basado en el engaño, y las religiones han sido ese instrumento del engaño. Bueno, queridos auditores, eh, muchas gracias una vez más. Gracias por sus preguntas, y los esperamos la próxima semana, a la hora que la producción nos determine, el día, el día domingo a la hora que la producción nos diga. Muchas gracias y buenas noches.